¿Cómo estás Daniel? Buen día. Gracias por el contacto, por la comunicación. ¿Cómo les va? Bien, bueno, aquí con, siguiendo con cierta preocupación, no sé si e s c u c h a b a lo que v e n í a m o s repasando de este fondo que existe para la cultura, que, que los involucra a ustedes como músicos, como gestores de, de, de, del arte, pero también al cine, a las bibliotecas populares, a los medios comunitarios y que está en peligro si avanza esta legislación, ¿no? Sí, la verdad es que bastante preocupados.、Eh, hemos tenido la suerte de varios de los músicos que son parte de la. De la asociación, que son de la región que han sido beneficiados con todo este tipo de, de, de fomentos que salen, por lo menos hay dos grandes fomentos al año,、eh, que desde, desde el INAMU también siempre se, se comparten, ¿no es cierto? Entonces, todos los f o n d o s de arte que tienen que ver desde、eh, de, de la cultura de la nación, bueno, son, son muy importantes, ¿no? no solo para nosotros que estamos en la región, sino para, para todo el país, ¿no? Para llegar a ciertos puntos. De, Es todavía más complejo, ¿no? Por ahí a veces el, el, el músico que está、eh, en Buenos Aires o en las grandes ciudades, bueno, tiene por ahí otro, otro empuje, otro rebusque que los que por ahí están en una situación mucho más、eh, desventaja, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que preocupa, preocupa que, que se hagan estos recortes、eh, con la cultura, que no es solo con la música, como bien d e c í s tiene que ver con el teatro, tiene que ver con el cine, bueno, con todo lo que eso. que eso explica. ¿A qué crees que responde esta.? Porque si bien es una legislación, una ley sancionada durante la presencia de Mauricio Macri, ya han pasado dos años del de gobierno al frente de Tos d o y no se ha debatido su entrada en vigencia.、Eh, y digo, si esto continúa así, sin una palabra oficial al respecto, en diciembre entraría en vigencia y se perderían estos fondos. s qué crees que responde esta, esta falta de decisión política de, en todo caso, ponerlo sobre la mesa al menos? Sí, la verdad que preocupa preocupan las políticas este, actuales,、eh, los manejos que, estés, que se e s t á haciendo en l económico y, este, y bueno, y cómo empieza a afectar a, a, a todos los r u b r o s n o y en este caso, bueno,、eh, a la cultura. La realidad es que、eh, me parece que lo que, lo que está pasando, una vez q e el político, si uno quiere ir más allá, es esto, ¿no? Es una política que tiene que ver con. Con, con recortes, con ver desde dónde se puede acompañar a los ajustes que se están haciendo,、eh, se retoma o replota esta,、eh, esta ley que había quedado muy atrás、eh, y ahora parece que, que darle lugar a, a, a esta cuestión, ¿no? Que ya te digo, me parece que es todo parte de, de lo mismo,、eh, por eso las tantas diferencias internas también, ¿no? En el, dentro del gobierno, ¿no? La mirada parece ser otra,、eh, o sea, el presidente que se, que se elige se creyó que era para una cosa, que iba a responder de una manera, que iba a acompañar el proyecto de una manera, lo está haciendo totalmente de otro, siendo este, más, si se quiere, útil a otro sector、mm. de la sociedad,、eh, no siendo equitativo, y bueno, acá está a las claras, ¿no? n o dándole el espacio a esta, a esta ley,、mm. que nos porta a la verdad, nos porta a todos. Mariano, ¿cómo están llevando? La, la última vez que conversamos estábamos en uno de los momentos más complicados, más complejos de la pandemia, todavía con un montón de restricciones. ¿Cómo van llevando esta situación, por un lado, de apertura, ¿no? de, de, de posibilidades de, de, de protocolos más flexibles para poder trabajar、eh, en, en la música, en el desarrollo de su, su actividad profesional? Y esta otra cuestión ¿no? que mencionaba recién, ¿no? los ajustes que van impactando. Y generalmente, alguien cuando una familia,、eh, cuando ve que las cosas están cada vez más caras, en lo primero que recorta justamente es en este tipo de posibilidad, ¿no? e s de disfrutar de una entrada, de un espectáculo,、eh, ¿cómo va impactando estas dos cosas? ¿no? Por, por un lado, la, las aperturas. Si se abrieron más posibilidades de trabajo y por otro lado lo, la presencia del público en, en esas actividades, mira, s í bien, como así son dos puntos distintos, ¿no? volviendo a lo que es el, el recorte: o sea, no solo es que e s t á、eh, desprotegiendo a, lo, a, a los artistas ¿no? de, de, de, de la cultura, sino al público también, porque la verdad que con esos, con esos fomentos, con muchos de esos ciclos, por ejemplo, que, has, que han sido. Eh, o han tenido alguna subvención del, del, del gobierno, se, digo, la gente puede participar de, de ese tipo de espectáculo. No sé, por ejemplo, Tecnópolis, que uno va a, va a cualquier fin de semana y va a ver el espectáculo de primera, puede ser、sí. con la familia,、eh, con amigos,、eh, sin costo, ¿no es cierto?、Claro. Entonces, bueno, impacta digo, por todos lados y, y afecta a todo el mundo.、Sí. Eso hay que, hay que saberlo, porque la gente que. e s t á tanto en el tema, dice: Bueno, la verdad que yo no vivo de, de, de, del arte, no me va a joder. Y la verdad que sí, porque el fin de semana, cuando quieras ir a ver el, el espectáculo en algún lado, v a a tener que pagar un, un, una buena entrada un,、no、sé, por ese lado y también va a afectar.、Sí. Eh, y bueno, y hoy obviamente el presente es, es otro, la apertura ya、eh, es, es, es normal, pero bueno, también se ve esto, ¿no? Se ven los. show, El costo de la entrada que tiene que ser moderado,、eh, los、bueno, shows breves hace rato que se vienen ya implementando, ¿no? y cambiando los horarios también. Digo, la pandemia dejó un montón de cosas、eh, que hoy se siguen, si se quieren, teniendo en cuenta o, o, o cambiaron ¿no、es cierto? los horarios de los shows en, en lo que tiene que ver con espectáculos de música, de rock. Nosotros seguimos articulando con los municipios acá en el municipio de s a n m i g u e l Eh, seguimos siendo yo en la fábrica de arte, también mucho, mucho. Seguimos con, con, una, con una agenda hasta fin de año, por lo menos tenemos s h o w tanto en Teatro Marechal como, como en Fábrica del Arte.、Uh -huh. Seguimos haciendo a l g u yo también titulando con la Universidad de Tina Sarmiento. Bueno, estamos ahí con el programa de radio en el espacio para artistas de la región. Digo, dentro de todo,、eh, acá se fue abriendo el juego y bueno, eso hizo también que corra un poquito. Mejor, ¿no? El carro para, para todos los que estamos、eh, en la región, siempre fomentando el trabajo para el artista, para que pueda participar en estos ciclos que por ahí podemos hacer de través del municipio, o, o de la universidad, y lo mínimo siempre teniendo en cuenta el valor, r、mm. cierto?, de, de, de, del artista, ya sea de poder cubrir un viático, de, de poder cubrir un taller, el show, pero todo esto lo seguimos、mm. haciendo ahora、eh, de forma presencial, ¿no?, y,、mm -hmm. y también más、eh, moderada. ¿no? Porque cuando no hay para eso, bueno, no se hace.、Okay. Pero bueno,、eh, digamos en cascada, si se quiere, esto también nos va, nos va a afectar. ¿no、cierto? Bien, quedamos, ojalá se genere la fuerza suficiente para dar marcha atrás a la aplicación de esta ley que limitaría estos fondos. Y quedamos atentos aquí en la radio también para unas actividades que quieran、eh, difundir desde la asociación. Daniel, muchas gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, es importante que esto se empiece a. Eh, a difundir y a, y a poner sobre la mesa para poder charlar y encontrar ahí la, la, la forma de revertirlo. Sin duda, un abrazo grande, muchas gracias. Otro muy amable.